Estamos preparando, estamos preparando. Ojalá podamos terminar el, el asfaltado del casque de la zona central, por ejemplo. estamos Tenemos un módulo educativo para niños especiales. Estamos terminando el módulo educativo Gladys Moreno en la zona de Guavirá. Como también tenemos un hospital del primer nivel en la zona eh, zona oeste, tenemos muchas horas para entregar.